Bueno, vamos a charlar con las organizadoras y, bueno, parte de Viento Onírico, que está festejando un año oficialmente como espacio cultural, pero que, bueno, ya viene en formación desde hace muchos más. Y nos van a estar comentando sobre estas actividades que se van a estar realizando el día domingo, tengo entendido, ¿no? Sí, exactamente.、Eh, celebramos el primer aniversario del espacio,、eh, que siempre está en proceso de construcción y abierto a la comunidad para todo tipo de propuesta artística. Y, y está la invitación para esta celebración el domingo a partir de las 7 de la tarde.、Eh, un montón de actividades pensadas para、eh, la celebración. que Vamos a empezar con un circo, algo de teatro, o b u e n música.、Eh, acá la compañera va a estar a cargo de la parte de poesía、eh, y la, un poco la conducción para ordenar un poco las presentaciones. Eh, y bueno, en la parte más final va a haber música, de algunos músicos digamos, presentando sus canciones, pero también la invitación a, a jump, digamos que puede haber zapadas de músicos, músicas, músiques.、Eh, va a haber algo de actividad lúdica para n i ñ e s pintura, muestra fotográfica, algunas intervenciones. Eh, así que bueno, están、eh, todas, todes invitados para invitadas a la celebración.、Eh, vamos a estar compartiendo también un fuego libre. Como base, vamos a estar haciendo pizzas y después la gente, digamos, puede llevar sus cosas para tirar a la parrilla también. Y lo mismo la bebida, digamos, s como compartir ahí un poco. Y, y está, digamos, la convocatoria para quien quiera también mostrar algo artístico. Está abierta la propuesta. Vamos a ir organizando medio en vivo ahí, Shir, la coordinación que la tiene más clara con las grillas.、Eh, así que, bueno, todos invitados a la celebración. n cómo congenian tantas cosas en un, solo, en un solo espacio, en un solo día? Porque en la organización eso, bueno, es, es complicado, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo se organiza algo así? No, bueno, ya el, el espacio, digamos, viene con algunas actividades y propuestas de talleres durante la semana, con algunos eventos los fines de semana,、eh, por ahí sábado, domingo, quizás de a poco también, como con, con algunas propuestas artísticas. Y bueno, un poco es hacer colectivo, ¿no? Esta comunidad de los que formamos parte de Viento Nírico para hacer este, esta celebración de festejo de un año de Viento Nírico oficial. Pero con el recorrido que tiene. Que Eva, desde hace muchos años, digamos, viene trabajando acá culturalmente en la comarca. Entonces,、eh, me invitó a formar parte, somos parte las dos de, de, de este espacio cultural que, que está en construcción y que siempre están e las puertas abiertas para quienes se quieran sumar a participar.、Eh, y bueno, un poco es eso, ¿no? Hacer casi una variété o una especie de, de conjunto. Eh, y bueno, y vamos armando ahí la grilla, un poco de música, circo para niñas, para grandes, un poco payasos, van a ver,、eh, pintura en vivo y bueno, compartir. O sea, esa es la idea, ¿no? Principal de festejo. Y bueno, y como dijo Eva, terminar con un fueguito, unas pizas z a la parrilla y, y algo para brindar, seguramente una tortita.、Eh, y, y bueno, y con, con la gente que siempre ha acompañado. <coughs> va a estar calcita, e va a estar aquella cosa. Es el, el grupo de, de Eva.、Eh, yo voy a leer algunas cosas y voy a hacer como una especie de conducción ahí, ordenando digamos, los, los artistas que van a estar. Rolly Pérez, Manu Espinosa, que siempre también participan.、Eh, Ludmila Núñez con danza y、eh, Luz Calleja se va a sumar a, a, no, no, no. con algo de teatro. Pamela Viano con algo <coughs> también de audiovisual. Eh, así que, bueno, un, un conjunto y la invitación es abierta a la comunidad para que se acerquen a, a festejar con nosotros. Buenísimo. Y les consulto un poco también, quizás, para las personas que están escuchando y, y se preguntan un poco cómo nace Viento Onírico, ya que estamos acá y que recién me estaban comentando un poco de lo, bueno, después de la pandemia y esta necesidad. En los últimos tiempos se han creado varios espacios culturales y sé también que están tratando, como, de crear una red ¿no? de espacios culturales aquí en Vietnam.、Sí. Así que que me cuenten un poco sobre eso también, ¿no? Bueno,、eh, viento nírico nace un poco la necesidad de un conjunto de personas que nos estábamos encontrando、eh, y necesitando espacios como para poder manifestarnos en términos artísticos, sobre todo. Y luego de la pandemia、eh, hubo una formalización、eh, abierta hacia el público, digamos,、eh, acondicionando las estructuras del espacio para. Poder, digamos, dentro de los requerimientos que. Puede tener un espacio abierto hacia la comunidad,、eh, resguardar, digamos, la seguridad de las personas, esto como、eh, salidas de emergencia, eh, eh, matafuego, cartelerías necesarias.、Eh, si bien estamos、eh, acondicionando algunas cuestiones en términos más legales, nos eh, juntamos eh, luego de, de, de pandemia para ir proyectando un, un espacio como, digamos, abierto y poderlo difundir hacia la comunidad.、Eh, a partir de pandemia,、eh, También aparecieron otras experiencias y espacios que、eh, tienen como la misma lógica, digamos, que sale de la lógica de lo que es estatal y de la lógica privada, porque somos espacios independientes, autogestivos, que abrimos nuestras casas para poder compartir y generar este tipo de encuentros. Y、mmm, la idea no es lucrar, digamos, sino que circule、eh, el hecho artístico y poder compartir, digamos, si bien ponemos mucha energía y hay algo de estos、eh, lugares como de autoexplotación, tratamos de De, de poder eh, generar eh, algunos recursos y algunas instancias de colaboración para que se pueda dar、eh, la autosustentabilidad del proyecto, pero lo cierto es que cada espacio、eh, pone mucho, digamos, de, de, del tiempo, de la energía y, y, y de, del dinero también del bolsillo. Pero estamos en camino, justamente en esta red que decís, con Shirley nos empezamos a juntar con otros espacios también dentro de la comarca, y,、eh, porque también hay espacios de patagones y nos encontramos con las mismas necesidades. Este, eh, justamente, de, primero en marcos legales, no hay una normativa dentro de, del municipio digamos, que nos contemple como, como espacios independientes. Digamos, si nosotros quisiéramos hacer el circuito de la legalización, entraríamos como comercio. Entonces, estamos investigando, informándonos con los otros espacios, ordenanzas de otros municipios que digamos, contemplan la posibilidad、eh, de organizar digamos, estos lugares y de habilitarlos dentro de lo que la identidad del espacio independiente. Implica y no forzar a la ley que entrar como comercio, porque el objetivo, digamos, no es el, el lucro, si bien puede haber algo de ganancia, digamos, la idea no es esa, digamos, estamos más del lado de lo que es la economía social, solidaria, más popular, digamos, donde no es el objetivo la comercialización, sino justamente fortalecer lazos comunitarios, en este caso el eje puesto más en lo cultural, pero también hay talleres,、eh, más allá de bombo o guitarra,、eh, hay talleres como de electricidad, para mujeres,、eh, talleres. de Idioma, digamos, y está abierto siempre a propuestas que puedan circular dentro de lo que es el espacio. Bueno, ahora se abre uno de literatura para niños, de historieta. Siempre s estamos en, en movimiento y, y digamos, estamos jun, just, juntamente、eh, con otros espacios que surgieron a partir de pandemia, como esta necesidad de articular y construir en red, digamos,、eh, Cuestiones que、eh, puedan digamos,、eh, resolver las problemáticas frente a una situación que es real. digamos. Y esto, d i g al m o s a estar、eh, en conjunto con otros, somos interlocutores válidos frente a un Estado a l o c u a l podemos ir con eh, ciertas eh, propuestas digamos, y, y construir digamos, lo que es la cultura, que es un derecho humano, pero digamos, desde i g a m o s d un aspecto o o c m más popular o comunitario, como son los espacios independientes. Buenísimo. Bueno. Bueno, genial. Entonces se va en ese camino, se sigue en ese camino y ahora se celebra por lo menos lo que ya se, que ya se ha recorrido. ¿Me repiten bien entonces la fecha de este domingo? Sí, este domingo o 30 de abril, desde las 19 horas hasta las 24 horas más o menos, ahí,、eh, un ensamble un poco de música, fotografía, pintura, poesía y, y bueno, y compartida, ¿no?、Eh, ahí en Viento Nírico les, les esperamos.